está nuestro primer invitado, Listerio Moreno. Buenas noches de nuevo, Listerio. Buenas noches. ¿Estás bien ahí? ¿Te cuidan bien? Perfectamente. Me van a seguir café enseguidita y estoy de maravilla. ¿Estás solo? No, me está acompañando mi compañera Bien, eh, te lo digo por si luego sales y te hacen algo Ya sabes que hablar de esas cosas secretas y ocultas a veces Bueno, no, yo creo que No somos tan importantes La gente acepta, perfect... vivimos con los secretos diarios Tampoco pasa nada Lo que pasa es que a veces descubrirnos no les gusta mucho Decir que Liceo Moreno es escritor Astrólogo también, una persona importante Que durante muchos años ha estado llevando un movimiento En este país y uno de los buscadores Y despertadores de conciencia de, de España Gracias por estar ahí con nosotros rápidamente, porque no tenemos mucho tiempo nos vamos a la búsqueda de ese primero continente perdido de Mu, ¿te parece? Perfecto. Lo hacemos después de esa primera intrusión que ya ofrecen nuestros compañeros. La isla de Pascua al sur y la isla Coco al norte, podría ser fragmentos de un continente del Pacífico llamado Mu una variante de la leyenda de la Atlántida. Pero la evidencia es siempre poco convincente o por lo menos insuficiente. En la isla de Pascua, los Aku son mudos testigos de un pasado turbulento. Es sorprendente cuántas cosas hallamos entre sus ruinas. ¿Quién pudo construir esto aquí? Hay montones de piedras que probablemente fueron mucho más altas en el pasado. Y lo que me llama la atención es esta gran piedra lisa de aquí crees que no es natural no creo que sea natural puede que sea natural pero ha sido allanada cuando veo este desierto no puede evitar la perplejidad el continente de mu una tierra legendaria que, al igual que la Atlántida, se destruyó. Y donde antes había agua y riqueza, solo quedó el desierto, la nada. La tradición asegura que en aquel mítico continente habitaba una pléyade de individuos de gran poder. Era el reino de Agartha, y su líder ser procedente de las estrellas llamado Sanat Kumara adentrarnos en lo que pueda tener de real esta leyenda es nuestra intención ahora pues nos vamos de viaje justo hasta Mongolia interior un lugar donde dicen que estaba ese ...antiguo continente de Mo... ...Elicario, eh, no sé si estás de acuerdo con esos datos que hemos vertido ahí al, al comienzo... ...bueno, hay yo creo que se han mezclado un poquitín dos tradiciones... ...la Abrahamánica, que es probablemente la más vieja... ...nos habla por un lado de que procedente de Venus... Sanat Kumara, el gran inmortal, vino con los manús es decir, con un gobierno... ...que fundó la Isla Blanca en el desierto de Gobi. En principio era superficial, era de superficie. Y que a través de la isla, por grandes túneles, comunicó a todo el continente de entonces. Lo interesante de este tema es que si recuerdas a los antiguos contactados... ...de los años 40, cuando se decía si en Venus habría vida siempre se dijo por parte de los contactados que había vida interna, no externa evidentemente las condiciones climáticas que, han, eh, que las sondas eh, Mariner que han mandado los Estados Unidos han demostrado que efectivamente en la superficie no hay vida pero existe una ley que ya no es esotérica es incluso física, se pueden dar datos ante la posibilidad de que en todo planeta a semejanza del sistema solar exista un sol interno que iluminara sobre todo en un día perpetuo que entonces el planeta en su corteza estaría rotando sobre ese núcleo solar, iluminaría a una civilización normalmente más evolucionada que la externa entonces los venusianos acostumbrados a vivir en el interior habrían venido con Sanat Kumara y habrían realizado lo que es hábito para ellos, comunicar la Tierra en todas las direcciones con grandes túneles que evidentemente se ha constatado que existen Muy fuerte lo que dices, dejamos si quieres a Sanat Kumara y a los venusianos durante un momento y nos centramos en el el continente de Moe existió, hay datos de que hubiera asistido porque por ahí las cosas, ¿no? Sí, sí, evidentemente. Hay otra tradición. Fíjate, eh, aparte de la tradición que probablemente el, eh, eh, digamos un coronel, Church War, que estuvo en, en la India, mm. tuvo contacto con los tibetanos y evidentemente ahí se constató o él demostró, quería demostrar que existía ese continente eh, mutolteca del cual quedaría en un, en un final, después de muchos miles de años quedaría la isla de Lemuria o los lemurianos y que parece ser que según esa tradición mítica una de las lunas de las tres lunas que orbitaba la tierra habría caído destruyendo ese continente quedando los picos más altos como puede ser pascua y como puede ser las zonas próximas a oceanía habrían quedado a la superficie esta es la tradición general sin embargo yo quiero hacer eh, notar que en uno de los contactos con entidades superiores del espacio de un ingeniero de un astrofísico Que se llamaba Daniel Fry En los años 50 Este hombre contacta con un extraterrestre Que se llama Alan Y Alan, curiosamente, cuando se sienta en, el, en la cabina Ve que en la parte posterior del asiento Aparece el árbol del paraíso y la serpiente Claro, Daniel Fry dice Pero bueno, y ustedes ¿Cómo tienen la misma tradición que nosotros? Y curiosamente Alan le dice Nosotros somos los origen O sea, venimos de la Tierra Hace 30.000 años, aproximadamente, hubo una gran confrontación entre dos continentes que entonces ex existían. Uno era la Lemuria y otro era la Atlántida. Como consecuencia de esa gran confrontación, él cuenta con detalles por vanidad de los científicos y demás, se creó una, una tremenda reacción termonuclear en el planeta que no hacía posible la vida espera una guerra entonces entre los dos continentes... Exactamente, y según lo que cuenta Alan... Ah. ...y que tiene unos datos muy inverosímiles... ...porque cuenta que eh, en ese último momento, en esa hecatombe... ...varias de las astronaves que entonces habían conseguido salir... ...a pequeños vuelos de superficie, o sea, de orbitales de la Tierra... ...se juntaron en el Himalaya... ...curiosamente, fíjate cómo vuelve a aparecer el Himalaya... ...se juntan en el Himalaya y en una asamblea deciden... ...quedarse parte de los supervivientes... ...a arriesgarse a vivir en las altas cumbres... ...donde la radiación no había llegado... ...y parte parten al espacio, reincido en la palabra parten, van hacia el espacio y durante 30.000 años hacen, digamos, una colonización en el espacio de distintos mundos y ahora estarían retornando pero esos otros que quedan dicen claramente que todos sus conocimientos los habrían metido en cavidades internas que existían en el Himalaya y que ya estaban antes de que efectivamente se produjera esa destrucción entre Lemuria y Atlántida, después posteriormente y más recientemente que Quizá hace 12.000 años, que sería la última cota que tenemos de catastrofismo, la última luna que quedaría en órbita habría destruido la Atlántida que esto parece ser que incluso se ha podido casi demostrar porque habría una gran eh, fosa en el Atlant en el océano Atlántico de alguna caída de algún cuerpo que orbitaba la tierra, es decir, primero habría habido una caída en Mu, después una guerra entre lemurianos y atlantidios y después la última luna había destruido la Atlántida. Claro, todo es ficción o todo es una pseudo realidad, pero la leyenda es esa. Pues seguimos en principio con datos de la leyenda, seguramente al final del programa descubriremos que hay mucho más eh, Hay que en cuenta que en el desierto de Gobi hay una isla, o había una isla, la Isla Blanca Efectivamente, había una isla, Sanat Kumara viene con, digamos que en todas las culturas No vayamos a caer en el tópico, porque de hecho, date cuenta que la tierra estaría dividida esotéricamente en una cruz Y hay reinos en el mundo interno en la parte hiperbórea, que es el continente que dio origen a todas las razas evidentemente los antiguos dioses de Grecia, Apolo, viene de hiperbórea, que es una ciudad o sea, donde estaba el capitán Trueno la antigua Tule, quien no conoce esta historia, evidentemente ellos hablan de una ciudad, de un reino hiperbóreo, que es caliente que hay 19 grados, que es tropical y esto en el polo no puede existir, a no ser que exista vida interna, luego tendríamos el reino del lado oriental que sería Sambala y el reino del lado occidental pero cuando Sanat Kumara viene e instaura la Isla Blanca paralelamente en la en la tradición maya nos hablan de la diosa Orejona que viene de Venus, dice la tradición. La diosa orejona vino de Venus con su astronave, tuvo 70 hijos con los hombres de la Tierra, y hecha su misión, retorna de nuevo al espacio. O sea, que es una leyenda paralela. Quiere decirse que en un momento determinado hubo una colonización de los venusianos hacia la Tierra, y aunque en el esotéricamente hace 100 años, con el movimiento teosófico, corresponde a la oriente, eh, digamos, traducir o sacar a la luz el esoterismo tocaría ahora quizá a la zona de sudamérica el protagonismo de revelar las ciudades interiores que existen allí como en erx en las en la sierra del roncador o quizá en el monte sasta en california es decir la misma leyenda existe en ambos lugares pero hay un denominador común en todas las culturas los venusianos evidentemente por lo que se conocen las mitologías eh, nos entregaron su cultura y sobre todo su genética Antes de seguir hablando de esos venusianos, de Sanat Kumara, eh, hay expediciones, a nosotros nos consta, de el eh, gobierno so eh, ruso entonces, o soviético, ex-soviético, yo ya no sé cómo llamarlo, eh, que varias veces han intentado entrar en el desierto de Bobi buscando restos de esa isla blanca. ¿Sabes algo? Bueno, no solamente de él. Probablemente cuando empezamos a datar esas incursiones la tenemos en Roerich. Roerich, que era realmente un, un iniciado, que tuvo un papel decisivo. Roerich estuvo en contacto con Balance, el el, el su, eh, no el presidente, sino el cómo se llama, el vicepresidente de los Estados Unidos en el tiempo de Roosevelt y ah. tuvo un contacto Balan directo con los con el gobierno oculto del planeta a través de Roerich. Tal fue así que interceptaron las cartas de este gobierno oculto y Balas perdió la presidencia de los Estados Unidos porque creían que estaba loco o que tenía ideas pseudo-comunistas... al estar en contacto con Roerich. Roerich organiza una serie de expediciones al entonces casi desconocido mundo del desierto de Gobi de los Himalayas y Osendorsky y otros tantos personajes y todos ellos en contacto directo con los lamas aseguran y afirman Porque existe el gobierno culto y el respeto absoluto por parte de los altos lamas hacia ese gobierno culto, la realidad objetiva de que existe y el poder que se manifiesta en el rey del mundo, en que en la edad media se llama preste Juan, es total. O sea, hay un respeto y una aceptación total. Y cuando se escucha o se lea a Roerich, en Roerich por lo que se entiende, tuvo un contacto directo con estos seres y además una misión muy concreta porque las gestiones que Roerich hizo no solo con balas sino en Estados Unidos y la incidencia que él tuvo sobre la creación de las Naciones Unidas es directa y perfectamente orquestada por el gobierno oculto del planeta, igual que cuando se hizo la constitución de los Estados Unidos. Había un profesor que ese es como el profesor que se, o la persona que se mete en las bodas, que viene por parte tuya o mía. El caso es que el profesor tiene un papel decisivo después de un gran discurso antes de la constitución de la Junta Masónica, que entonces estaban ahí, en los que estaba Washington y demás, y se firma esa constitución de Estados Unidos y el el este profesor desaparece. Es decir, que siempre ha habido un enviado. Hay una historia que cuenta eh, Colósimo, creo que es, eh, cómo... En medio del Consejo de la Segu de Seguridad en los años 50 de las Naciones Unidas se materializa un personaje con sandalias y con una túnica amarilla y les echa una bronca tremenda y lo mismo que reciben esta esta presencia desaparece por la puerta en forma inmaterial o Tendríamos que estar hablando de la noche, como ya desde el tiempo romano, el famoso Apolonio de Tiana sale del gobierno oculto del planeta y, y, y deja alucinados a sus jueces cuando delante de ellos desaparece por las técnicas que le habrían enseñado los Mahatmas, los grandes maestros del Himalaya, ¿no? Es una historia muy larga, quiero decirte que hay una intervención directa y que efectivamente lo que me has preguntado tú, ya Roerich se pasa un montón de, de meses, queda encantado por las cumbres del Himalaya, entra en contacto con el gobierno oculto del planeta y no se conforma con eso, sino que como buen iniciado... Trata de llevar a término el, el, el mandato que los Mahatmas le habían dado. Y tuvo contactos directo con Ballans y Ballans perdió la presidencia porque hubo interceptación de su correo donde además Ballans habla del santo Grial. Curiosamente un vicepresidente de los Estados Unidos hablando del Grial es como una patada en el vientre, no sé si me explico. Curiosa es la cantidad de relaciones, de extraños asuntos, y como tú dices, ese gobierno de alguna forma está decidiendo o interfiriendo las cosas que ocurren aquí en la superficie, ¿no? no solamente ellos, que es lo curioso yo me acuerdo que en uno de los viajes que tuve a Perú, me encontré con un personaje, Juan Osorio, que a su vez también este hombre había sido iba al Titicaca, íbamos los dos, pero iba al Titicaca porque él en una de las incursiones, uno de los raptos o uno de las abducciones que tuvo voluntarias y conscientes de los extraterrestres le habían metido en ese gobierno oculto y él se maravillaba de que había pasado un lago dice, yo voy al lago porque para mí, ¿qué es eso? no estaba el hombre un poco maravillado y esto hombre me dice Mira, él dice... Hay, unos, eh, hay una serie de bases... Una estaba en Rusia y otra estaba en Estados Unidos... Otra me parece que estaba en la zona sur de Chile... Donde eh, seres del espacio... Con un gran poder telepático... Están induciendo por psicotrónica... Mensajes a los dirigentes del mundo... Y me dijo... Y como consecuencia de ello... Verás el cambio o el giro en la política armamentística... Que se va a producir... Esto me lo decía... Poco antes de que Gorbachev... ...hiciera un cambio radical... ...por lo que él me contaba... ...no solamente serían operativos a nivel de mandar individuos... ...que saldrían del gobierno oculto del planeta... ...sino que... ...están a través de la telepatía... ...a través de las facultades superiores de estos maestros... ...induciendo... ...o llevando a, a un estado de conciencia distinto... ...a los dirigentes del, del mundo... O sea que tienen un gran poder ¿Hasta qué punto pueden incidir en el cambio de, de las personas? Pues supongo que decisivamente En otro viaje también que una vez realizamos por por esos lugares Por el desierto de Gobi Algunas repúblicas soviéticas nos contaron Localizamos una historia, la del rey del mundo De la cual hablaba Osendosky, también Ferdinand Osendosky uh -huh. Que era un tipo que tenía unos anillos extraños y que regalaba anillos ¿Tiene que ver el rey del mundo con esta historia del gobierno oculto? Sí, sí, fíjate tú que y una de las cosas que me sorprendió en el gobierno oculto es eh, quizá otro personaje ya no digo Sendosky que quizá su, su, su legado es corto es corto pero muy vivo porque él estuvo con un lama que a su vez había sido el único según decía el lama el único testigo directo que habría venido del, del otro lado o del mundo interno porque normalmente hay gente que no vuelve que sería lo normal sino hay otro personaje que es Yves de Albedry es un, un, un personaje francés que se casa con una marquesa y se dedica a escribir en un momento determinado viene un mahatma de la zona de, de del sur de asia y le habla de agartha y este hombre publica una edición un libro que él mismo después por mandato del gobierno oculto se encarga de comprar y destruir afortunadamente quedó un ejemplar y por eso sabemos y cuando cuenta eh, Ips, el, el cómo es el gobierno oculto donde aparecen millones de personas dentro claro yo al principio Hace años decía, bueno, pero si eso tiene que ser, pues una caverna grande No es una caverna, hay más vida dentro que fuera Que es lo curioso, según las teorías de la oquedad de la tierra Yo recomendaría que leyerais un libro de Eduardo Elías Que es un ingeniero que habla precisamente de la posibilidad de la del gobierno No del gobierno, de que la tierra por dentro tenga los mismos continentes o más superficie que esta Entonces, eh, este hombre habla de millones de hombres dirigidos por eh, el rey del mundo o el preste Juan de donde habrían salido a su vez, fíjate tú qué cosas, personajes como los tres reyes magos. Los tres reyes magos son unos personajes enigmáticos que vienen no a visitar a Jesús, que es un error y lo he dicho varias veces. Vienen a identificar a Jesús, es decir, los reyes magos venían con un montón de objetos a ofrecerlos a Jesús. Y Jesús, que ya tenía tres años y medio, cuatro, escoge... Los signos de la realeza No es que le ofrezcan oro, incienso y mirra Sino como avatar de la nueva era Y según la tradición tibetana Los reyes magos vienen del gobierno oculto del planeta Y le presentan a Jesús Una serie de objetos Y él... Reconoce los que corresponden al avatar de la época Y escoge, no le ofrecen Escoge oro, incienso y mirra Y estos personajes retornan al gobierno oculto Habiendo confirmado su misión Pero hay otros personajes en la historia Como puede ser Melquisedec Si tú lees la Biblia Melquisedec es un personaje extrañísimo Que tiene poder sobre Abraham Y ante el que se reverencian todo el mundo Pero ¿de dónde viene Melquisedec? ¿De dónde viene el sacerdote de Dios? Que está por encima de la misma casta sacerdotal israelita Y así, uno por uno, ¿de dónde viene San Germain Todos estos enviados a través de la historia vienen directamente de ese preste Juan, rey del mundo. En el siglo, en 1300 y pico, aparecen unas cartas extrañas del rey del mundo que no tienen sentido. Dice, nosotros vivimos dice el rey del mundo que escribe al papa alejandro tercero me parece que es y le dice nosotros vivimos ante millones de súbditos y con nosotros viven el unicornio viven el ave fénix y habla una serie de animales que dice bueno estos tíos se lo han inventado pero curiosamente cuando el contralmirante ver entra en la antártida fíjate lo que dice yo dice él he visto el mamut Pero hombre, el mamón desapareció. Es un animal prehistórico. Pero el contramilante no iba solo. Iba con su lugar teniente, el capitán Frín, y alguno más. Y evidentemente... A través de los relatos de las personas que habrían estado en el mundo interno, se constata de que los animales que el preste Juan, ya en 1300 y pico, cita como que viven en su reino, y que en muchos de ellos son prehistóricos, habría sido constatada su presencia, no solamente por eso, sino por otros indicios de vida que ha salido del polo norte. Las incursiones de distintos navegantes al polo norte ha constatado, por ejemplo, la vivencia del, del mamut, la vivencia de animales raros. Se han visto témpanos de hielo que vienen al deshielo desde el norte, que tienen en su interior vegetación tropical ¿Cómo va a existir en el Polo Norte vegetación tropical? Una historia de locos ¿Sí? <risa> En serio, tenemos que hacer una mínima pausa. Después de que volvamos de una serie de compromisos que tenemos, seguiremos hablando. Aparentemente es una historia de locos, de leyendas, pero si nos escuchan hasta el final van a descubrir que hay datos históricos que pueden probar todo esto que esta noche estamos hablando. De siglos la gente se ha preguntado sobre la posibilidad de la existencia de una civilización que viva en el centro de la tierra el hombre ha creado incontables mitos acerca de los trolls ciudades subterráneas y otros mundos pero pueden estas leyendas tener una base real podría haber un imperio subterráneo y si lo hubiera estarían planeando conquistar nuestro mundo hay algo siniestro moviéndose en el centro de la tierra nadie puede decirlo con seguridad que hasta ahora se comunicaban a través de su yo astral con otras inteligencias aseguran que últimamente en el espacio solo encuentran un desolador silencio sin embargo presienten que el contacto continúa solo que están aquí dentro en algún lugar excavado en el centro de la tierra a ese supuesto mundo intraterrestre. Queremos avanzar ahora. Y volvemos a conectar con nuestro invitado que está en los estudios de Onda Cero en Logroño, el Icerio. ¿Sigues por ahí, verdad? Perfectamente, sí. Bueno, tenemos una primera pregunta antes de seguir dando más datos de este gobierno oculto que es de Valentín. Nos llama desde Pinto, un pueblo cercano a Madrid. Buenas noches, Valentín. Buenas Sí. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vosotros? Bien, contentos. Dinos qué querías preguntarle a Listerio. Yo la pregunta sería, es la siguiente. desde de formas se ha sabido, vamos, en muchos relatos, incluso en la Biblia, se relata la Sambala como en, como en la Jardín del Edén. Y entonces es si esa ciudad, es metida ahí, que para mí es hace ya mucho tiempo que lo tengo muy claro, es la ciudad donde genéticamente se manipulan al, a, a los seres humanos y es donde la dan, ...que el, el bíblico es, no es nada más que el adn del, del ser humano que ha manipulado a través del, de los siglos darse el resultado puesto que si hombre el hombre primitivo como en la biblia y cuando caín se va se traslada de fuera del jardín va al a país de nota a buscar a su mujer por lo tanto las el, la especie animal humana existía ya por lo tanto el al principio no y entonces el, la pero por sí sola no sería capaz genéticamente de, de, de, de cambiar tantísimo en, en tantos años o tardaría muchísimo tiempo más en, en, en evolucionar por sí misma mientras que de esta manera la, la manipulación se produce ahí en, en, la, en esta ciudad de samamba no mi pregunta sería si si también tiene si tiene una, una, una connotación con lo que los vedas llaman la edad de oro con lo cual al final ahora mismo de Caliyuga sería un retornar a otra ciudad de oro, nosotros Perfecto. esta humanidad evolucionaría por lo tanto se sería trasladada a otros mundos donde sería evolucionada y la especie animal que, que, que resultase que en, en, en reconversión humana manipulada otra vez en esa misma ciudad Sambara, que es la, la ciudad del Edel podrían ser transmitido de esa manera perfecto, vamos a ver qué te contesta nuestro invitado gracias Valentín, gracias a hasta ahora Liceario, cómo, ¿cómo lo ves? Breve, si puedes, sí, cosas bueno, que eh, realmente lo que nos ha contado Valentín tiene, tiene muchas lecturas y muchas respuestas ha hablado del jardín del Edén yo diría una clave, la clave es concreta se habla del jardín del Edén como el lugar donde la noche es día y el día es esplendor quiere decirse que hay día perpetuo la única manera de que haya día perpetuo es atrapando un sol interno dentro de la tierra no sé si me explico. Mm. El sol externo, evidentemente, solo da un hemisferio de la Tierra como día y el otro quedaría como noche. Pero si tenemos un sol dentro de un núcleo, o sea, en nuestro núcleo interno de la Tierra hay un sol, todo estaría iluminando constantemente la, el externo. Por tanto, tiene que ser ahí, en el paraíso interno, donde está ese paraíso famoso, que cuando se refiere a los dos ríos, el Eúfrates y el Tigre, se refiere a los dos mundos, el de arriba y el de abajo. Se tradujo... ...bueno, como todo se traduce literalmente... ...en el otro nivel, lo que me decías de la posibilidad de que estuvieran manipulando... ...concretamente, eh, en, 1900, en al principio del siglo 19 en una de las salidas del Rey del Mundo... ...como dice Osendosky, eh, en el monasterio de Tan Sin Lupo... ...habría salido el Rey del Mundo, que siempre va cubierto con un velo... ...porque su rostro es maravilloso, y habría vaticinado que después de la gran batalla... Parece ser que después de que hay una gran convulsión en la Tierra en la que se especularía con el cambio del eje magnético, el mundo interno, el reino de Agartha, saldría a la superficie y se tomaría las riendas del mundo. Y eso sería, según toda la tradición, muy próximamente. O sea que el mundo interno, el protagonismo del rey del mundo, tiene que salir al mundo externo. Vamos, si te parece a apuntar el ese dato, una gran batalla con cosas que enseguida te vamos a ir preguntando después de pasar otra llamada que nos llega desde Cáceres. María, buenas noches. Hola, buenas noches. Cuando quieras su pregunta. Pues mire, yo quisiera preguntarle al invitado si este tipo de conocimiento pues influye positivamente en nosotros, uh -huh. porque si no yo no sé qué sentido tiene, ¿no? Uh -huh. Y después también que si él tiene la certeza de que alguien alguien tiene realmente este conocimiento. Perfecto, gracias María, te contesté enseguida Licerio Moreno nuestro invitado. Un beso hasta luego. Claro, cuando quieras, Licen. Pues hombre, yo creo que todo elemento que crea en nosotros una inquietud es positivo, porque nos hace evolucionar, bien para rechazar lo que nos llega o bien para reafirmarnos en reafirmarnos en ello. Lo que el que se mete en este mundillo de la investigación de la posibilidad del mundo interno desde el aspecto científico o tradicional, se da cuenta que hasta en las entrañas de la misma Biblia, nos habla del reino de Lucifer, que es el abismo, el mundo interno, y ahí mismo se describe el fuego y el azufre, que son los elementos magmáticos del interior de la Tierra. Está clarísimo que en el gobierno, o sea, en la Biblia, nos habla de un mundo interno próximo al elemento magmático que saldría por los volcanes, o sea, hasta en las entrañas del relato más antiguo, hasta en el aspecto psicológico de mi personalidad el retorno del hombre al seno materno al útero materno nos da la idea de que efectivamente venimos de dentro y vamos afuera y por tanto en nuestra memoria ancestral existe la entidad de la vivencia en lo en el mundo interno ya te digo que está en todas las tradiciones e incluso en nuestra memoria genética Concentramos a hablar ese, de ese mundo en, interno. ¿Hay algún lugar concreto donde que se pueda dar, como dato antes de pasar a la tercera parte, que vamos a dar esas expediciones que lo han buscado, sí. estaría en, en, en el Himalaya, estaría en el sí. desierto, bajo el desierto... Mira, yo te voy a citar una serie de... por la frecuencia de apariciones uh -huh. donde realmente se abría un acceso directo al mundo interno porque está la Tierra intercomunicada con grandes túneles, ¿no? Uh -huh. Desde luego todo Sudamérica, desde el norte al sur. todo Sudamérica. Toda Sudamérica y toda Norteamérica. Es decir, en el monte Sexta, por ejemplo, de California, uh -huh. en Los Ángeles, uh -huh. se sabe perfectamente que siempre este monte está con una cúpula de niebla que no deja ver lo que hay dentro se producen fenómenos magnéticos las eh, las brújulas cambian dicen que muchos turistas han visto hombres con túnicas blancas de 2 metros que se asombran al verlos dicen también los me, eh, los tenderos o las tiendas de cal, de Los Ángeles como han venido hombres a, papá, a pagar con pepitas de oro fíjate, en pleno siglo XX uh -huh. hombres raros, con ojos raros según cuenta la leyenda del movimiento Sanger Men el propio Sanger Men habría salido por el monte Sesta y habría dictado estos este lenguaje que ha fundamentado todo este movimiento uh -huh. pero si bajamos hacia abajo te encuentras con Roncador el Brasil que en tú Brasil, has estado sí. por esa zona y ahí las ahí se multiplican por millón las leyendas de los hombres que han encontrado a través de los relatos de Raymond Barnard, uh -huh. el mundo interno habitado. La pasada semana hablábamos de ello con Exacto. alguien que era de, ahí, de Brasil, sí. Y si sigues para abajo tienes Erks, el mundo interno de Argentina, donde en la sierra de del Uritor, El Horitorco, donde uh -huh. las naves se pasean por día y noche. Uh -huh. Si vas a más antiguo a la leyenda del Titicaca habría en el Titicaca una entrada también al gobierno oculto del planeta si lees las historias de los indios del norte de Canadá te hablan de lo mismo si lees la tradición de los eh, mismos esquimales en sus leyendas dice nosotros no somos de aquí, fuimos traídos por grandes naves desde el polo norte de lugares tropicales si nos vamos ya aquí al norte y lees por ejemplo la historia de Litton de un Lord de que aparece en el 1800 y pico, cuenta cómo en las en minas de Yorkshire en Inglaterra hay entra o sea, hay en las entrañas se ve misterio de un mundo alumbrado con una luz verde y con entidades de pelo rubio que llevarían muchos miles de años de evolución. Si bajamos a las leyendas ya de Oriente, pues lo mismo se cuenta desde Siberia como el un hombre sabio perseguido por el tirano, por el zar, optó por no presentar batalla y entrar con todo un pueblo en las en el mundo de Sambala y aun así osendski Roerich hablan de esas leyendas por el cual mucha gente habría desaparecido en la tierra y lo mismo ocurriría con los Himalayas, donde en grandes grutas y grandes cuevas donde había ido Apolonio de Tiana y donde había ido incluso el propio Pitágoras entraron individuos para conocer a los maestros del, del mundo donde todo lo saben, todo lo conocen y así leyenda tras leyenda, a través de toda la mitología y de todas las teogonías Nos hablan de que el dios Apolo sale de Hipergoria, del mundo interno, o que Gilgamesh, que es de la tradición más antigua mesopotámica, va a los infiernos, que Hades va al mundo interno, que Osiris, el dios de los de, de, de la tradición egipcia, <risa> habla del mundo subterráneo por el que se navega. En fin, es una tradición constante. Ya, pero dice, eh, parece ser que los científicos han demostrado que la, el centro de la Tierra es algo sólido, sólido no no han demostrado, eso es una de las cosas que hay que entender. Mira. Sí. Según la tradición, o sea, según lo que de momento se especula, se especula, habría un núcleo interno de hierro y níquel a 4000 grados centígrados. Uh -huh. Bien. Los son las ecosondas que han enviado desde la superficie. Lo único que nos han dado es 500 kilómetros de masa, un vacío de muchos kilómetros de distancia otros 500 kilómetros de masa y después un vacío absoluto no hay masa en el interior es decir, la ecosonda, las que se han enviado nos dan una tierra hueca y eso es lo único que se conoce las auroras boreales serían la luminosidad del núcleo central de ese sol que según la traí, o sea, según se especula, podría tener 40 kilómetros de diámetros, no es un sol tan grande, saldría por las aberturas polares y se vería desde Groenlandia, por ejemplo, con grandes luminosidades, pero de momento científicamente lo único que se han hecho lo más aproximativo son las ecosondas y han dado 500 kilómetros de lectura de masa. Otro, un vacío, otros 500 kilómetros más o menos de masa, y después un vacío enorme, donde se especula con la posibilidad, o bien que haya un núcleo de zinc y hierro, o bien que haya hidrógeno, hidrógeno líquido o hidrógeno gaseoso. Si es así, el sol es hidrógeno, no sé si me explico. Entonces, no se ha demostrado absolutamente nada, se ha especulado con que efectivamente sea así, pero date cuenta que no hará poco que en Galileo se especulaba con que la Tierra era plana, ¿eh?, o sea que, a pesar de todo, estamos todavía un poco en el aire respecto de esto. Elisa, pasamos, si te parece, a tocar eh, un segundo aspecto que últimamente nos preocupa mucho. El otro día, cuando estábamos medio preparando un poco el programa, hablábamos de que estaba pasando algo muy extraño. Eh, ¿No crees que las cosas han cambiado? Hay, hay una sensación por parte de mucha gente que creen que les han abandonado cuando uno hace viajes astrales o tiene eh, algún tipo de contacto cuando sale por ahí parece ser que no hay absolutamente nadie curiosamente los fen fenómeno de avistamiento ovni ha pasado bastante ¿qué está ocurriendo? ¿estamos solos en este momento? pues de una u otra manera sí es decir nosotros sabíamos que y siempre hemos hablado a nivel de bastidores tú lo sabes que desde 1987 aquí no ha habido ningún contacto de tercer tipo, es decir, un contacto directo con ningún contactado por parte de los extraterrestres. Y esto es un hecho, es decir, desde el 87 no ha habido contacto directo físico de la jerarquía extraterrena hacia el ser humano. Otra cosa serían los contactos psicológicos o los eh, los subjetivos del individuo. Pero vamos, yo por experiencia me creo como que un 99,99 ,99 son eh, falsos o son subjetivos o están con parásitos de mi propia mente. Hay que ir ahora en estos momentos a este nivel de realidad y esa realidad objetiva de contactos de parte de los seres del espacio no se han dado desde el 87 en forma muy anormal porque desde que empezó el fenómeno del contactismo quizá asociado desde 1947 el fenómeno extraterrestre año tras año y varias veces al año hemos podido constatar contactos directos de tercer tipo donde el extraterrestre ha dialogado con el contacto. Esto no se ha dado. Ahora, ¿por qué? Pues tiene un nivel esotérico muy claro. Yo voy a hacerte un símil muy rápido. Porque probablemente que la gente, cuando les hablas de la jerarquía externa, interna, solar y terrestre, no se entera muy bien. Pero lo vamos a ver en otra época de la historia. Y muy sencillito, mira. Cuando Jesús viene... Por ejemplo, Jesús, porque estamos en la tradición judeocristiana no es porque yo sea especialmente religioso, que no lo soy. Pero cuando Jesús viene a imponer su ley se acerca al único personaje con el que dobla su rodilla es decir, ante Juan el Bautista Jesús dobla su rodilla y dice una frase muy clara, dice ningún hombre nacido de la tierra es superior a Juan luego le, man, le llama capitán de la tierra pero luego dice él pero el último del reino de los cielos es superior a él por tanto establece clarísimamente dos jerarquías la celeste y la terrestre mm. Y en la terrestre es tal la aristocracia de estas entidades superiores... ...que el propio Jesús, siendo cualitativamente en la escala esotérica superior a Juan... ...se arrodilla ante él. Fíjate tú que se enfrenta al diablo y el diablo lo le destierra... ...y sin embargo ante Juan se arrodilla. Y es más, Juan, fíjate hasta qué punto está estructurado las jerarquías... ...que una vez que Juan reconoce a Jesús, dice... seguirle a él, o sea, él manda a sus 72 discípulos... Y él dice, yo tengo que mermal, mermar para que él crezca... ...y ahí la historia se ha contado mal... ...Juan provoca a Herodes para morir... ...porque en la misma casa, la Tierra... ...no podían estar los dos señores juntos... ...o estaba el Señor de la Luz... ...o estaba el Señor de la Tierra... ...y esta especie de lenguaje pseudomístico o metafórico... ...es una constante en todo el tiempo de la historia de la humanidad... ...¿qué ocurre en 1987?... Tú sabes que sacamos el libro de la clave 33, uh -huh. donde la jerarquía solar da el último eslabón, dice, hemos acabado, os toca a la terrestre, o sea, ahora le tocaría a ese Juan, que en aquel tiempo era el capitán de la Tierra, el jefe de la Tierra, llamámosle Sanat Kumara, llamámosle preste juan pero ahora es la jerarquía terrestre como dueño de la Tierra la que tiene el protagonismo. Y son tan respetuosos los seres del espacio... que al igual que Jesús, que siendo uno de los que interpretaría esa eh, jerarquía extraterrestre... se pliegan, se callan y se someten ante el protagonismo intraterrestre. Entonces, con casi absoluta seguridad... los mensajes que vengan ahora, o los posibles contactos... saldrán del gobierno oculto del mundo. ¿A través de qué? Probablemente de enviados o de seres que al igual que Apolonio de Tiana o que los reyes magos o que Melquisedec o que otros tantos como Errerich o como como de Kutumi o Moria que dictaron a Blavatsky saldrán a contactar con la gente que ellos escojan y que probablemente sean gente evolucionada pero hay una cosa que es importante el 2 del 2 de 1993 muy hace muy poco en el signo de Capricornio se juntó Urano y Neptuno Neptuno es el dios, el arquetipo, el jefe de Piscis, que es la era que está pasando. Y Urano es el arquetipo, el jefe de Acuario. Entonces, el 2 del 2 del 93, cumpliendo las profecías incluso del propio Paravicini, que tú le conoces, uh -huh. sería, fíjate que Paravicini dice, a partir del 2 del 2 del 93, llegaría Cristo. Es decir, hay un cambio. Y ese cambio es cuantitativo y cualitativo. Cuantitativo en el hecho de que ningún contacto se ha dado desde el espacio y cualitativo en el hecho de que es la jerarquía oculta del planeta, nosotros como seres del planeta, los que tenemos que tener la responsabilidad de asumir de una vez por todas que nosotros somos los dueños de esta casa. Y por tanto, hasta que el hombre no no asuma el protagonismo de ser dueño de su tierra, tener la dignidad de gobernarla y sentirse uno con la tierra no habrá más contactos esto es casi absolutamente seguro y además por nuestra propia dignidad o amamos la tierra y nos hacemos hermanos del universo o seguiremos siendo dirigidos e incontrolados por entidades que no es su tierra ellos son tremendamente respetuosos y si vemos a Jesús que aún siendo superior se arrodilla delante de un ser consciente, nos da una imagen de lo que nuestro camino nos muestra ahora. Creo que el contacto vendrá del interior y no del exterior. Mucha gente tenía la sensación de que nos habían dejado solos. Antes de pasar a la tercera parte del programa, has dicho antes una gran batalla y que después de esa gran batalla los intraterrestres saldrían de nuevo al mundo. Y has dicho que probablemente ocurrirá dentro de poco. Sí, efectivamente, por todo lo que se Mira, hay una yo tengo tres personajes como profetas que quizá como no han sido manipulados, no han sido dogmatizados o de una u otra manera no han tenido no están bajo el lema comercialista ni el reivindicar nada. Yo los considero bastante acertados. Uno es Edward Kais. Edward Kais, ¿lo conoces? Uh -huh. Eh ha tenido un chequeo científico, no se trata de ningún visionario extraño, ha, ha habido una comisión de la Real Academia de Medicina de Estados Unidos, tiene 15.000 o 14.000 casos datados de perfecto sondeo de enfermedades de si psicológicas y demás, entonces se ha comprobado que es un hombre cierto y este individuo, curiosamente hace una regresión o en un momento determinado por un fenómeno de autohipnosis se proyecta al 2200, ¿no? Y, y claro, el hombre empieza a contar y dice bueno, pues estoy en Nebraska Y Nebraska está más o menos pues en el centro norte de Estados Unidos, al lado izquierdo de los Grandes Lagos, en el centro de Estados Unidos cerca de Canadá. Y entonces cuando él empieza a hablar de Nebraska Dice, no, no, está está en la costa Dice, ¿cómo en la costa? Pero si de aquí a la costa hay eh, más de mil kilómetros Dice, no, no, es que el mar llega hasta aquí En el 2200 Y entonces en el mismo estado de su gestión de autohipnosis Dice que ha habido un cambio del eje magnético de la Tierra Lo mismo hablaría de Paravicini Paravicini habla clarísimamente Porque ha demostrado que sus eh, que sus psicografías se han cumplido al 100% eh, Diría que eh, en este tiempo iba a haber un cambio del eje magnético, un gran cataclismo, un gran eh, hecho traumático. Y el mismo Rey del Mundo habla lo mismo, de que cuando se enderece el eje... Cuando el gran maligno, el gran planeta, que parece ser que es Hercóbulos, vendría desde fuera, se producían unos cambios eh, gravitatorios del planeta que llevarían consigo una convulsión y que coincidiría con un tiempo nuevo, con un cambio nuevo, con una era nueva donde también el calendario maya, el calendario más perfecto de la Tierra, que afortunadamente no está dogmatizado, citaría que desde el 1987 al 2011, que es el tiempo que digamos que tenemos de transición, habría ese cambio, se daría ese cambio es decir, que estamos en un tiempo crucial y yo creo que no solamente estaríamos desde el punto de vista geológico sino también eh, social, sociopolítico eh, mental, cultural el hombre está realmente cambiando De 1987 al 2011 una etapa de grandes cambios Estamos hablando de futuro, seguramente algo que casi todos vamos a ver. te parece, Lice, vamos rápidamente con la tercera parte de nuestro programa que nos va a intentar dar más datos de todo esto que está a punto de suceder y de ese gobierno oculto del planeta. La medición de las dimensiones de las olas y de las mareas, la formación de los glaciares, la densidad de la capa de ozono o el efecto invernadero son algunos capítulos de la nueva asignatura que se llama equilibrio entre el hombre y su planeta. El espía ecológico enviará a la Tierra una información equivalente a unas 6.000 páginas de texto por segundo. De esa masa ingente de datos dependerá en adelante la salud de los océanos, de los casquetes polares y de los bosques tropicales. El lanzamiento del RS1 hace el número 44 de los realizados por un cohete Ariane. El décimo aniversario de este proyecto tuvo su especial traca, la del derribo, por inservible, de la torre número 1 de la base de Curú, en la Guayana Francesa. Desde que el hombre inició la carrera del espacio, ingenios cada vez más exactos sondean el universo, llegando a captar desde millones de kilómetros detalles diminutos de la superficie de nuestro propio planeta. Algo así ocurrió a finales de los años 60, cuando el satélite Hexa 7 fotografió en la Antártida una incomprensible zona tropical, en medio de los hielos. Pero qué podía ser? ¿Y por qué personajes como Hitler trataron de llegar hasta ella? Escuchemos a nuestro invitado. Hasta ahora hemos estado hablando de leyendas, pero curiosamente la ciencia la tecnología está haciendo una serie de cosas que eh, de alguna forma demuestran que hay mucho más estaba esa curiosa eh, experiencia, expedición que comandaba el almirante Per mm, si quieres nos puedes contar ahora Licerio, cómo fue ese asunto pues mira, sí, hay una cosa curiosa yo voy a empezar por detrás es sí. decir hay una cosa que antes al principio del programa hemos iniciado no sí. el día de julio del 45 cuando la guerra ha terminado el capitán Otto vermont Sale en, en la ruta del Mar de Plata De Argentina Viniendo de la Antártida Es apresado por las fuerzas aliadas No tiene ni bitácora de navegación Ni mapa alguno de navegación Esto, para el que conoce un poco el mundo del mar, es imposible. Es decir, la bitácora es mi nombre y apellidos. Es como quitarse... Es un hecho absolutamente normal Habían quemado las rutas de navegación. Pero, curiosamente, ante un pueblo derrotado, en vez de manifestarse un hecho de humillación, se produce una alegría. Es decir, ellos estaban contentos. Dice, hemos terminado nuestra misión. Para entonces, el almirante Duenitz de la de la armada alemana, había ordenado a todos los submarinos que se rindieran a los aliados. Curiosamente, fíjate, dos fenómenos que se producen. En Nuremberg, en el juicio Nuremberg, uno de los personajes que quizá hizo más daño a las fuerzas aliadas había sido Dönitz, es decir, el almirante que gobernaba el, la armada el, del agua, el, el, el, el, el, el, el ejército de la marina. Vamos. Y sin embargo es aclamado como héroe. Ni fue juzgado, sino que fue reconocido como un héroe. Es extrañísimo, a no ser que Dohenitsch entregara información secreta a el Pentágono americano o a la CIA americana. ¿Qué pasa con Otto Bermond? Es transportado rápidamente al Pentágono. Y como consecuencia de eso, de lo que ahí ocurrió, poco después mandan una expedición armada, que no tiene sentido, a la Antártida, por comandada por el almirante Berl. Teorías e hipótesis. Desde ya 36 distintas expediciones del de servicio secreto de las SS alemanas, infundidas por ideas del grupo Thule y de determinados contactos que tiene Hitler con las sociedades secretas, envían a la Antártida distintos submarinos. Al parecer, se especula con la idea de que encontraron el mundo interno, es decir, en la Tierra estaría habitada, estaría abierta, habría un sol interno, y dentro de la Tierra habría un verdadero continente de vida, donde no se pone nunca el sol. Entonces, eh, tal y como cuenta Ver, cuando él llega, que dice, hace tres o cuatro expediciones allí, dice que él va entre hielos, y de repente aparece, se empieza a estrechar los hielos, siguen navegando y se encuentran inexplicablemente en un mar tropical con 19 grados de temperatura que les obliga a quitarse la ropa y hay una luz más tenue, pero una luz perfecta y están allí cuatro días. Eso eso es una expedición histórica real que, que sí, ha ocurrido. Sí, sí. De tal manera es así que ante este hecho, que son varios de la tripulación los que efectivamente constatan, se traduce a la prensa. El almirante Ver, por efecto de las emanaciones de la del gas, o sea, del CO2 de la estufa, ha dicho esto, que son alucinaciones. Evidentemente, el almirante Ver no es un alucinado. Es decir, hizo un montón de expediciones a los polos, porque en el norte le pasó lo mismo. Uh -huh. Pero no solamente, sería muy largo aquí, de todos los expedicionarios que han visto vida animal o que han visto ele elementos tropicales. Lo que está claro es una cosa. Y es que el cadáver que se considera de Hitler no es el de Hitler, es decir, se ha aceptado el otro día leía en la revista Año Cero como el cadáver que han, que han hecho la autopsia ahora resulta que tiene un diente más que Hitler y le falta un testículo y evidentemente eso no puede ser Hitler se reconoce que efectivamente Hitler no murió en el búnker en Berlín, ¿dónde estuvo? ¿dónde se fue? ¿por qué Otto Vermont se ríe de, de los aliados y dice, he llegado a término mi misión. porque poco después manda la CIA americana una expedición armada, en vez de una, una expedición científica, a la Antártida? ¿Qué había allí? ¿Por qué vienen estos seres de la ruta de la Antártida? porque el almirante Verde constata no solamente que hay vida, sino que dice, he visto al mamut, y evidentemente, cómo va a aceptar la opinión pública que su mejor almirante, acepte que ha visto el mamut o le ha pegado al coñá o a la droga o en este caso dijeron como no se llevaba entonces dijeron es que las emanaciones de la estufa le ha alucinado pero es que resulta que con él iba el capitante Frint y también lo dice y otros tantos quiere decirse que hay un perfecto conocimiento de los servicios secretos de las fuerzas del Pentágono en el hecho de que la tierra por dentro o en las zonas de la Antártida tiene vida tropical y está habitada ¿qué pasaría en una hipotética guerra atómica? ¿Hacia dónde diríamos Si te acuerdas de la alternativa 3, la posibilidad de la vida en Marte, uh -huh. es una falacia, es la forma de escapar la atención pública al hecho más concreto, y es que los polos, si vas por ellos, te metes en el mundo interno y hay una vida tropical, y hay una vida perfectamente habitable. En un caso de conflicto atómico tengo casi la absoluta seguridad, por no decir otras cosas, de que habría una fuga o una colonización de la parte interna de los polos, tanto del norte como del sur. Claro, todo esto en un nivel de programa tan rápido, pues deciríamos, bueno, este tío está loco, ¿no? Yo pido que se documenten las personas, simplemente que investiguen todas las expediciones, no solo de Berg, sino de Amundsen o de todos los que en mil, desde 1930 empiezan las expediciones a los polos y que escuchen las manifestaciones de uno por uno de los que... ...tuvieron acceso a los polos... ...y todos ellos, en forma de común denominador... ...manifiestan que hay vida tropical... ...que hay animales de sangre caliente... ...que hay tierra fértil y rica... ...que la luz sale del centro de la tierra... ...y cuanto antes nos acostumbremos... ...antes entenderemos el verdadero paraíso... ...donde la noche no existe... ...y antes entenderemos el mundo luciferiano que es de fuego y azufre, es decir, del tejido magmático. Hay más vida, según la tradición esotérica, dentro que fuera. Y si leemos los antiguos textos, nos damos cuenta de que Hiperbórea, que es el origen del mundo, todas las civilizaciones, según la, la teosofía y según otras ciencias, viene de Hiperbórea, del mundo de los hielos. Y todas las tradiciones hablan de que Hiperbórea no tenía hielo, tenía vida auténtica, vida tropical. Curiosamente, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial la gente, o sea, cuando entran los rusos ven a cinco o seis lamas en círculo habiendo habían muerto, se habían dado la muerte todos con un guante verde, los lamas con la cabeza rapada y preguntan, ¿qué hacen aquí estos lamas? ¿por qué constantemente el servicio secreto alemán envía expediciones a todos los centros telúricos de la Tierra, bien incluso hasta Montserrat. ¿Por qué sistemáticamente mandan expediciones a los polos? ¿Con qué interés mandan a esa expedición? encontrado el mundo interno y habría depositado allí al propio Hitler? Esta es la historia. ¿Creerla o no es cuestión ya de ciencia ficción? Eso te quería preguntar, ¿qué había pasado al final con Hitler? Lo has lo has esbozado ahí Curiosamente eh, Para dar más pruebas de todo este asunto Se decía que no se podía fotografiar Con los satélites que están dando vueltas alrededor de la Tierra Ese lugar del planeta Porque está siempre lleno de nubes Pero parece ser que el Exa 7 sí, sí. Un satélite ha mandado fotografías De ese lugar de la Antártida Donde se ven esas plantas maravillosas no Bueno, no es te voy a corregir Mira, es el satélite Exa 7 En 1963 fotografió el polo norte el Polo Norte, es decir, la Tierra perfectamente abierta. Uh -huh. Normalmente eh, ni se hacen esas rutas de navegación aérea porque la al, al entrar en una zona de, de influencia del Sol interno se producen unas alteraciones electromagnéticas que hace que las brújulas y las cestas de navegación de los aviones estropeen. Y normalmente hay una gran bruma... ...o sea, hay un, un, está cubierto normalmente de bruma... ...pero precisamente en 1963... ...tuvo la fortuna de sacar directamente... ...la foto de la Tierra abierta... ...tú conoces la foto y es de impresionar... ...es decir, uh -huh. claro, lo que no se puede decir es que un señor... ...o sea, que había una manchita ahí, ¿no?... ...está tan claro, tan rotundamente claro... ...que hay que empezar a cuestionarse... ...de que evidentemente la Tierra está hueca por dentro... ...pero ojo, hay una serie de teorías... ...es decir, no vamos a hablar de lo que hacía Bernal... ...o fíjate que en 1918... ...John Symes capitán de, la, de las Fuerzas Armadas Americanas, se atreve a escribir al Presidente, se atreve a escribir al Jefe del Senado, se escribe a escribir a los grandes eh, jerarcas de Estados Unidos y les dice, señores la Tierra está hueca por dentro y no solamente yo creo que es así, sino que les propongo hacer una expedición y se conserva en el Museo Americano la máquina, el diseño de la máquina que él quería hacer para ir hacia adentro pero ya te digo que Bernali, por ejemplo eh, explica perfectamente la posibilidad de la oquedad de la Tierra o sea que hay unas teorías científicas que Y especulan con la posibilidad de que esté habitada, y no solamente eso, sino que esté cubierta de vida, y que además grandes civilizaciones se habrían originado, no en el polo norte, en Hiperbórea, sino dentro de la Tierra por eso, en el paraíso, cuando sale, cuando es expulsado del paraíso donde siempre hay luz, y la única manera es que el sol esté atrapado dentro sienten frío, evidentemente vienen del hielo, salen a la parte fría por eso, los animales... Cuando hacen las migraciones, los gaviotas no van hacia el sur, no van hacia la zona Inglaterra o Islandia. Se meten más en el polo, es incongruente, se morirían, ¿no? Uh -huh. Evidentemente hay vida dentro de la Tierra. Y el satélite ESA-7 lo demostró. Y tengo la absoluta seguridad de que cantidad de fotos censuradas por los, los cientos de satélites que orbitan la Tierra han constatado... O sea, que esto no es un tema de gente que, que está loca... Si un satélite saca una foto y es capaz de traspasar la censura... ¿cuántas fotos habría sacado los distintos satélites? ¿Cómo puede ignorar el servicio secreto americano ruso, por ejemplo, que son los más potentes, sus fotografías de sus propios satélites? Uh -huh. o sea, esto evidentemente... Ahora me dice uno, usted está especulando, bueno, pues si tiene la gente que quiera ver esa foto, pues aparece en distintos lugares. Ya digo que hay un libro que se llama La Tierra hueca, pero no hace mucho el Victorino del Pozo escribió, uno, me parece, que una trilogía sobre libros de Siragusa donde también aparece esa foto, en fin, hay una documentación muy extensa sobre esa foto que dio la vuelta al mundo, de las que pudo superar la censura. Nos quedan cinco minutos para terminar Licerio y nos preguntan si Julio Verne podía haber estado influido e eh, inspirado cuando hacía escrito su obra Viaje al centro de la Tierra, que habla que hay mares internos, lugares con animales extraños, etcétera. Evidentemente, eh, Julio Berno era un iniciado clarísimo, se anticipó a su época, uh -huh. probablemente sea uno de los mejores futurologos junto con el propio Nostradamus, no uh -huh. pero evidentemente describió el mundo interno, y muy bien además. Curioso también que el año pasado, mientras realizamos un viaje por Capilla del Monte, buscando esa ciudad de Erx, había va varios grupos de personas que estaban preparando una expedición para este año 93 para ir a buscar esa entrada al reino subterráneo por el sur de nuestro planeta, eh, al sur de la Patagonia, en la Antártida. Curioso. Sí, sí. Hay mucha gente que lo está buscando, ¿verdad? Evidentemente. Fíjate, además, que yo he tenido... Yo, para mí, lo que lo, lo que me hace maravillarme es que hay algo hay algo que quizá ese duende que tú y yo conocemos, ¿no? que hace que toda la gente que nos dedicamos al mundo de la investigación esotérica mezclado quizá con un poco realización espiritual cuando nos encontramos cuando nos encontramos tú y yo, cuando nos encontramos con con esta especie de pequeña plana plana de locos plana mayor de locos, no sí. dice oye, ¿qué, ¿qué pasa? y todo el mundo dice, me parece que las cosas van por dentro, es decir, oye, ¿no te parece a ti que es todo el mundo interno? y todos, extrañamente desde lugares lejanos nos encontramos y como si hubieran metido un cassette dentro de nosotros que hace que nuestro interés guiado por una mano extraña se acerca adentro y no afuera. Te ha casado o no te ha pasado a ti? Sí, es muy curioso. Eso y sentir que de repente fuera nos han dejado solos. Exactamente. No Eso es un hecho que le puedes contactar. Por ejemplo, pues no hará hace poco que venía Sisto, por ejemplo, quizás sea uno de los exponentes de, de del último contacto masivo. Date cuenta que el fenómeno Rama, por ejemplo, ha sido de cientos de miles de personas, te lo puedo asegurar, uh -huh. y que por ejemplo la asociación que nosotros cerramos de Adonai es hemos llegado a todos los lugares del mundo y de repente una mano extraña imposible de controlar nos cierra los movimientos y se acabó y nos hace que nos fijemos en dos elementos uno el, el, la parte externa sería entrar en el mundo interno la tierra Pero hay otra parte que es más esotérica Entrar en el mundo de cada uno de nosotros Es decir, ya es hora De que, que el protagonismo que tenía antes El extraterrestre, lo tenga ahora el terrestre Y entonces hay un elemento claro Toda la investigación va Camino a descubrir qué hay dentro de la Tierra Y toda la investigación esotérica está En realizar nuestro mundo interno, que ya es hora Y si no, muchas cosas van a suceder Y lo vamos a poder ver Esa sería quizá la conclusión casi para terminar ¿No? Listerio Sí, yo creo que sí, o sea, yo tengo la absoluta certeza, porque hay una necesidad imperiosa en todos nosotros de cambiar estas cosas, es decir, hay algo que sabemos que va mal, puede ser el arquetipo cultural, puede ser la sociedad, hay mucha incomodidad ante los hechos tremendos, irreversibles que vivimos, que son duros, y hay una necesidad en la raza de cambiar las cosas y yo creo que la solución está en esto en encontrar un puente con la jerarquía es decir, yo me consta absolutamente que por encima de nuestras propias mezquindades diarias, tiene que haber algo o alguien que tiene el poder para armonizar de una vez por todas este planeta ¿no? y creo que está dentro, que siempre estuvo dentro por eso yo te digo y parece, puede parecer una metáfora es decir, si yo sintonizo mi mundo interno con un patrón positivo, me he de encontrar antes o después con la jerarquía. Puede venir en un plano astral, bien, no importa. Puede venir en un plano físico, no importa. El problema es el resultado, es decir, ¿vamos a cambiar algo esto? Creo que sí, y esta vez viene de mano de la jerarquía interna y mano de nuestra conciencia interna. Hay un vínculo, una fraternía íntima, y contra más nos realicemos hacia adentro, antes nos encontraremos con la jerarquía del planeta. <risa> intentamos darles algunos datos algunos datos que para algunos seguramente serán cosas de locos pero algunos locos tenían mucha razón en serio gracias de dentro de poco está escribiendo un libro sobre todo esto, ¿verdad? Sí, bueno, ahora en octubre sacaremos uno de astrología que es para realizar un curso de astrología porque hay que echar una mano al mundo esotérico, ¿no? Sí. Y luego sí, a final de año yo creo que para final de año lo tenemos fuera. Es decir, eh, sacaremos uno de, del gobierno oculto del planeta donde todas estas cosas pues ya las pongo con más orden, ¿no? Sí. Y sí. bueno, tendrás cumplida noticia. Lo que vamos a hacer es como sabes que nosotros siempre escribimos sin, sin lucro sí. pues seguramente lo que haremos será poner a la venta el libro y los, eh, los que se saque del libro, pues dedicarlo evidentemente a, pues bien a Yugoslavia o a Somalía, alguna cosa de estas, es decir que efectivamente para final de año procuraremos, yo lo llevo ya muy casi concluido y ya te digo que tendrás noticia del tema. Hablaremos del asunto eh, seguiremos apoyando esas ideas, gracias loco, genial que sigas ahí trabajando Igualmente <risa> Y gracias a nuestros compañeros de Onda Cero en Logroño. Buen viaje hasta vuestra casa Chao, igualmente. Nos vemos pronto, gracias por todo